Estás en la zona. Estás en la zona.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 Hola a todo el mundo. Bienvenidos bienvenidas a la zona 69. Aquí estamos una semana más a través de globalhouse radio.com y a través de zona 69.net para hacerte bailar con los mejores temazos. En los próximos 90 minutos desconecta de todo lo que tienes a tu alrededor y disfruta de las mejores canciones. Y por qué no, échate unos bailes con nosotros, porque es lo que queremos: que este verano bailes mucho con la zona 69. Bienvenidos, bienvenidas, hoy tenemos temazos como estos. Lo nuevo de Lenfado que van a hacer que nos peguemos una ducha de champán. Y también llega esto, es muy nuevo, lo nuevo de K-Ryan, me encanta esto. Oye, nos p o n e m o s serios durante unos segunditos. Hoy queremos dar las gracias a todo el mundo, ¿vale? Queremos dar las gracias a toda la gente que ha sido entrevistada, a todo el mundo que nos ha ayudado a hacer entrevistas, a todo el mundo que ha escuchado a la zona, que ha ayudado a hacer alguna parte, por pequeña que sea, de la zona. Queremos daros gracias a todos. Hoy me pongo muy emocional. ¿Por qué? Porque hoy cumplimos 100 programas aquí en la zona. a Los、¡Aplausos! Oye, 100 programazos, ¿eh? Uno detrás de otro. Queremos dar o s las gracias a todo el mundo que ha estado ahí detrás durante estos dos años. No nos vamos, vamos a seguir dando mucha caña a través de la zona 6-9, con muchos temazos, con muchas entrevistas, a través de la música se mueve.net y con muchas, muchas cosas. Vamos a dar mucha guerra, pero queremos hoy dar las gracias a todo el mundo que nos ha ayudado a hacer cada uno de estos 100 programazos. Gracias a todo el mundo. Bueno, enseguida、eh, conectamos nuestras redes sociales 20.com barra zona 69, 20.com barra zona 69 y facebook.com barra zona 69 radio show para que nos mandéis vuestra felicitación por estos 100 programas que queremos hoy celebrar contigo y con buenos temazos como este. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona, zona 69. Queremos celebrar los 100 programas con músico, un tema z o s como este, DJ Nano, junto a Carlos z i n Esto se llama Talk on the Night. Seáis todos bienvenidos y bienvenidas. Ya lo sabéis,、e、estáis en la zona. The Night es el primer tema que te pinchamos hoy aquí en la zona. Seas bienvenido o bienvenida a la zona 6-9. ¿Qué tal? Oye, qué buen rollo me da esto a mí para empezar esta semana aquí en la zona 6-9. Bienvenidos, todo el mundo que estáis escuchando a través de Zona 69.net y a través de Global House Radio. Bueno, normalmente lo que solemos hacer a estas alturas del programa es dar paso a las redes sociales, echar un vistazo a ver quién nos escucha, pero hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a ver si entra ahí en él. Ahí está. Son a 69. Son a 69. Ya estás dentro. Hoy vamos a hacer algo diferente y es que、eh, estamos en la zona este verano dando oportunidad a todo el mundo a que se exprese, a que comparta、eh, lo que hace, a que nos cuente, a que nos cuente. De hecho, hace, hace unos meses hemos dado la oportunidad y estamos dando la oportunidad de que la gente nos envíe sus sesiones, sus producciones, sus remixes, bootlegs. Bueno, nos podéis enviar lo que queráis que puede sonar aquí en la zona. Sí, sí. Si tú tienes un remix, una sesión, puede sonar aquí en la zona. Y nos la envías la En el enlace de descarga a través de contacta ¿Eh? arroba lamusicasemueve.net. Contacta arroba lamusicasemueve.net. Y oye, quién sabe, igual suena aquí en la zona, ¿eh? ¿eh? Muy fácil, muy fácil. Y si tu sesión no suena, es porque no quieres. One, two, three, four. Y hoy vamos a dar un paso más. Vamos a, a echar una mano a un amigo y compañero de la zona, que es Rubén c a í n z o s Rubén se presenta a un concurso eh, eh, de la gente de e l e c t r o b e a t e、eh, l e c t r o b e a t Festival. ¿vale? Que están haciendo un festival y han、eh, puesto un concurso de sesiones en su página web donde los DJs y productores se pueden presentar. ¿vale? Entonces, el mejor productor se puede presentar y puede pinchar、eh, en este festival. Bueno, mejor nos lo cuenta nuestro amigo Rubén c a í n z o s Rubén, bienvenido. Hola, Raúl. Hola, Rubén, ¿qué tal estás? Has, en has tardado en entrar ahí. ¿eh? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, aquí, compañero. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a ver, cuéntame tú esto, porque yo no sé si lo estoy contando bien o no lo estoy contando bien. Cuéntame, ¿cómo es esto del Electro Beach Festival y cómo te ha dado a ti por presentarte estas cosas? Vamos a ver, yo te cuento todo lo que tú quieras, Raúl. Venga, cuéntame. p u El s e concurso El consta c u r o o c n s de mandar una sesión, ¿vale? Para poder participar en la sesión Global Party del Electro Beach. Sí. ¿Raúl? Sí, sí, sí, estoy aquí. Vale, perdona. Entonces,、eh, nosotros nos podemos presentar、eh, como colectivo de forma individual. Yo, en este caso, me presento como colectivo con mi compañero de cabina, Mario DM. e、mm、Nosotros -hmm. somos d j s de aquí de la capital de Madrid. Hemos pinchado ya en alguna discoteca de. Bueno, no vamos a decir de la más importante, no vamos a dar p u b l i c i d a v a l e Pero bueno,、eh, residimos aquí en la capital. Sí. Entonces nos hemos decidido para dar un pasito más,、eh, mandar la sesión, presentarnos al festival y simplemente queremos el voto de la gente para poder llegar a cumplir nuestro sueño. Ajá. Nosotros. Que...、Eh, sí, sí, nosotros deleitamos a la gente por nuestra música en las sesiones de fines de semana、Ajá. y queremos, pues, por una vez pedirle un favor a nuestra gente. Y que nos voten para podermos escuchar en un sitio bastante más grande.、Ajá. Entonces, lo que estamos pidiendo es el voto de la gente que está ahora mismo escuchando la zona para que vote、eh, a estos chicos que, bueno, lo que quieren hacer es pinchar en este、eh, festival. Ellos se llaman Colectivo i n t e d v a l e Vamos a explicar cómo se puede votar por ellos, Rubén. Ahora mismo la gente se tiene que meter en la página web que es www.electrovitchfestival.com. w w w e l e c t r o v i c h f e s t i v a l c o m e l e c t r o b i t s festival.com. Vamos a ver, no seas vago, no seas vaga. Si estás ahora mismo escuchándonos a través de internet, abres ahí nueva pestañita y escribes w w w e l e c t r o b i t s b i t s de playa festival.com. Y ahí te metes en la pestañita de experience. Ok, y ahí te van a salir m o g o l l ó n d e s e s i o n e s Que ahora mismo que estoy, estoy viendo que ahora mismo la sesión de ellos es la número 23 que se llama Colectivo Intel e l e c t r o s o n i Experience 2011 by Colectivo Intet. ¿Es así, amigo Rubén? Correcto, Raúl. Esa es nuestra sesión y vamos.、Eh, ellos mismos pueden escucharla y, y s、pues、a b e r la gente que no nos conoce, saber qué ritmo y qué, y qué música ponemos, evidentemente. Sí, es cierto.、Eh, es... Pues、simplemente era、sí. pedirles el voto y. Y que es lo que le digo ya a todo el mundo: son dos minutitos al día que tienes para poder hacer un voto y van a ser tres horas de musicón en la Global Party. O sea que no digo más. Además, creo que se puede votar una vez al día y, y cada día, bueno, pues te metes ahí en la página web y l e s p e g a s un botito que no te va a costar nada. ¿eh? De hecho, también vamos a pegar un saludo que lo estoy viendo por aquí a un compañero y amigo、eh, Mario Brown que también se presenta ahí a la, a la, al festival, este concurso. Es un amigo nuestro que también nos ha enviado muchas, muchas sesiones y que ha sonado varias veces por aquí en la zona. Bueno, a m i g o Rubén, pues gracias.、Eh, todo el mundo ya sabe que podéis votar ahí. Lo repito otra vez. www.electrobeachfestival.com Venga, votar por Rubén c a í n z o s que este chico nos ha enviado muchas veces sesiones aquí a la zona y ha sonado más de una vez y dos. Oye, amigo Rubén,、eh, tú que has sonado muchas veces aquí en la zona, ¿qué se siente? ¿Qué se siente al entrar aquí en antena? Hombre, la verdad es que es un poco.、Eh, ¿Cómo te diría yo? A mí me impresiona, ¿vale? Porque pongo. Cuando hago mis sesiones, pongo siempre todo mi empeño para, para hacer mover a ese gran público, a esos oyentes que tienes tú, Raúl. Y para mí, la zona es un programa muy importante en mi vida. Porque、Gracias. ...porque me ha dado la oportunidad de poder mandar sesiones, poder darme a conocer. Y porque, porque gusta a todo el mundo, evidentemente. Entonces, pues ya te digo, un poco nerviosito, pero, pero yo sé que e sí, en realidad s como en mi casa. Y la sí, zona, estás en la zona. Sí, simplemente darte las gracias a ti y a todo el público, que, que vote o que no vote, pero simplemente、eh, gracias por además escuchar este pedazo de programa. Pues muchas gracias, Rubén. Seguimos aquí en la zona, e s c u c h a n d o t e mazos, y tú no te vayas, que ahora mismo charlamos tú y yo por la antena, ¿ok? Ok, hasta ahora mismo. Seguimos aquí en la zona escuchando temazos. Estás en la zona. Si quieres que tu sesión suene en la zona, envíanos un enlace de descarga a contacta.lamusicasemueve.net. Arroba .net. Estás, en la zona. Estás en la zona. En cabina. En cabina Raúl Fernández. バトルポーティーゴ z o n チップス t イスバトルポーティーゴール e チップスパ e スパイスパイスパイスパイス o イ s パイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパ e スパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパ i スパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパ a スパイスパ a スパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイ e パ o スパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイ n パイスパイ a パイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイ i パイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイスパイス n イスパイスパイス e イ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 I'm popping in the c l o r i e light it up. 80 hour, 80 hour. Party big b l e Now I want you to grab your b a l l 69 <laughs>。Mezclando para ti。 Up with me telling him I'm telling y o I'm a pick me anyway. Burn f r r d o u l t what's that? I don't know, b o y Burn f r r d o u l t sniff, sniff, cries. <laughs> I done slayed your whole entire fucking <laughs> life.、Uh、-oh. oh, you got some essence out, I done balled all day. You ain't just a god. What would you die? You need a break, you was hot wind, Ricky Lake. <laughs> I noticed that you got it. You noticed that I want it. You know that I can take it to the next level, baby. If you want this good wish, th th this is a remix. Baby, let me blow your mind tonight. i t s Britney Pouch. I'm Nicki Minaj, a n d t h a t s k a s h a I can't take it, take it, take no more. Never felt like, felt like this before. Fíjate que por las redes sociales alguien me decía eso de: Oye, qué bien que cumplís 100 programas, ¿eh? Que bien. 100 programas o n hoy, y para celebrarlo vamos a regalar un Spotify Premium, ¿no? ¿eh? SS,、sí, sí, una cuenta de Spotify Premium entre los que participéis en esta semana en nuestras páginas de Twenty y Facebook, en las páginas oficiales, ¿ok? Planti.com barra zona 69 y facebook.com barra zona 69 radio show. Estamos contando que el Consejo Consecutivo de Privatizaciones dice que el 55% de los españoles no borra n los datos de su teléfono móvil cuando se deshace de él, eh. Qué fuerte, qué fuerte. Por eso queremos preguntarte qué o a quién borrarías de tu vida. ¿Eh? Si tuvieras un botón para borrar a alguien de tu vida, dirías: Ay, pues esto lo borraría, ¿eh? esto no me gusta. O algo que hiciste, o algo de tu pasado. Cuéntanos a través de Twenty y de Facebook. Ahí está e Still the Warlands, la música de Britney Spears junto a Nicky m i n a j junto a k e s h a Y antes escuchábamos esto. lo nuevo del e n f a r junto a natalia kills esto se llama champagne awards ducha de champagne ¿eh? como molaría ahora para celebrar los 100 programas meternos así una duchita de c h a m p á n e ¿eh? que bueno que bueno oye queremos que nos felicites ¿eh? que nos mandes tu felicitación de、eh, nuestros 100 programazos a nuestras redes sociales Ahí tu comentario y cuéntanos lo que quieras. Que nosotros la semana que viene te saludamos en la antena, hombre. Por supuesto, e ¿eh? s、sí. nos mandas tu felicitación de los i e 0 programas. z o Y nos dices, oye, felicidades. Y nosotros te saludamos. Así de fácil, eh. Muy fácil, muy fácil. Queremos que nos cuentes también. Bueno, pues eso, la pregunta de esta semana: ¿Qué o a quién borrarías de tu vida? Enseguida e c h a m o s un vistazo a los comentarios que nos habéis d e j a d o en estos últimos días. Que ya hemos comentado, ya hemos conectado por ahí esa pregunta en nuestras redes sociales. Vamos a echar un vistazo a un perfil de t w e nuevo t y n que hemos creado. Ok, ahora、eh, hemos centralizado todas las peticiones de amistad en un único perfil de Twenty, y Vale, me tienes que buscar Raúl Fernández. Desde León, en León estoy. Es un perfil abierto que salgo yo, salí mi carita ahí bonita sobre、eh, un fondo blanco, ¿vale? Raúl Fernández de León. Búscame y envíame tu petición de amistad porque te saludamos en antena y formarás parte de un perfil en el que no vamos a eliminar a nadie. Había un problema de que eliminamos a alguna gente que quería seguirnos a través de Twenty. Ahora ya no va a haber ese problema, ¿ok? enviarnos tu petición de amistad a este 20 vamos a echar un vistazo a la gente que se ha agregado durante esta semana que ha sido mucha vamos a pegar un saludo a algunos de vosotros por ejemplo a olaya a jessica lópez a laura Pituf、eh, pitufina a yaiza también a angie、eh, angie a esther a janus q u é más hay por aquí vamos a refrescar la pantalla por ejemplo lorenzo gutiérrez también se ha unido a ese perfil estefanía e s p ó s i t o también el j u j u seila h rodríguez también está ahí maría jesús díaz está esther gonzález está d a n i a l onso y también se ha unido、eh, j e s ú s matador a este perfil ok también tony, tony gallardo está laura silva está nuestra amiga paula álvarez está javier dj está natalia garcía sarita ole mi niño david temazos miguel pérez marina rivero y julie hilton y muchos más un perfil que hemos creado para fans y seguidores de la zona únete a ese perfil si eres verdaderamente un seguidor de la zona hoy en serio hay mucha gente muchísima gente en ese perfil no nos da tiempo a saludar a todos pero si、sí、nos da tiempo a echar un vistazo a sus peticiones que ahora mismo tenemos por aquí pendientes Vamos a echar un vistazo por aquí a las peticiones. Por ejemplo, Roberto n e g r a desde Valencia nos enviaba su petición. Por supuesto, mira, aceptado ahora mismo. Martín Russo también aceptado. Nos dice buenas. También nos dice buenas.、Eh, Pedro Revival también está por aquí aceptado. David Torreras、eh, también aceptado. Y señorito Pedro, no sé qué más. También, por supuesto, aceptado en ese perfil único. Ok, vamos a ver si llenamos este perfil de amigos. Búscame Raúl Fernández e l León. Un perfil que pone、eh, está abierto, ok. Está abierto ese perfil, lo puedes ver aunque no seas amigo mío. Y pone en、eh, el espacio personal: pone envíame petición de amistad a este perfil, vale. Pues en ese perfil tienes que enviarme tu petición de amistad. Repito, solo para verdaderos fans de la zona. Oye q u é bueno, estamos celebrando nuestros 100 programazos con este Long Less Running, la música de d a n n y f r i a k f i g h t Matt Cassidy, así son esto. Nuestro programa número 100, y vamos a ver cuánta gente, cuánta gente se baja este podcast. Vamos a ver si conseguimos. Superar nuestro propio récord de descargas. Es muy fácil descargarte este programa para llevártelo, por ejemplo, en tu móvil, en tu mp3, escucharlo en tu ordenador. Cuando tú quieras, en cualquier momento, entras en zona 69.net. Zona 69.net. Y si no estás ahí escuchándonos ahora mismo, Y verás que debajo del player aparece eh, dos eh, Dos eh, imágenes, dos iconos que pone descarga 1 y descarga 2. Son los dos bloques de este programa, las dos partes, las dos mitades, t e de las descargas. Y así nos llevas, por ejemplo, en tu MP3 cuando te vayas, yo que sé, a la playa, al campo,、eh, de vacaciones y no tengas música, así tienes musicón cuando tú quieras. Mira, a través de Facebook, Jessica Jiménez nos decía: Yo borraría a mi ex porque me ha hecho mucho daño. Vaya por Dios, hombre, vaya. Bueno, pues Jessica, mira, por ser tan maja y, y por pasarlo tan mal en la vida, por sufrir tanto como sufrimos, te voy a dedicar la próxima canción para ti y para que la bailes mucho. La una 69. ya está s d e n t r o Mira, por ejemplo a través de twitter twitter punto coma b rally r fedez nos decía didi diana dice、eh, borrar de mi vida nada porque si borrar algo ya no sería mi vida tal cual la conozco para lo bueno y para lo malo a pechugar así me gusta positivismo y buen rollo aquí bailando en la zona 69 bienvenidos Don't ever もうホはマ e もうホンマにもうホンマにもうホンマにもうホンマ Oye, dicen muchos que、eh, ya le han quitado el trono a la reina del pop,、eh, pero yo creo que no, que cada vez que vuelve lo recupera ella solita.、Eh. Muy bien, muy bien, nos alegramos mucho de que Madonna eh, vuelva. Eh, bueno, como iba diciendo antes, ahí se llama el tema de Mojambi, se llama Sex Your Buddy、eh, y suena muy bien aquí en la zona. Ya sabes que los temas que suenan aquí en la zona 6-9 los tienes en nuestro blog. www.lamusicasemueve.net la músicasemueve.net antes también sonaba el nuevo de Ryan, que r y a que se que r y a n que se llama love life muy bueno Seguimos en la zona 6-9, aquí bailando el r i t m o de los mejores temazos. Vamos a echar un vistazo a nuestras redes sociales y aquí hemos lanzado una pregunta al aire a través de nuestras redes sociales. La pregunta es: ¿qué o a quién borrarías tú de tu vida? Sería muy guapo、eh, tener un b o t o n de telete, de, de, de, bo de borrado,、eh, para borrar pues, las cosas de tu vida que no te g u s t a la gente que no te gusta.、Eh, me gustaría borrar esto de mi vida, sí. es Que soy de la opinión ¿eh? de que las cosas buenas y malas forman parte de nuestra vida, es ¿eh? sí, d la verdad es que sí,、eh, aprendemos de todo y todo forma parte de nuestra vida, por lo tanto, yo la verdad es que no borraría nada. Yo tengo e la máxima de, de intentar no arrepentirme de nada de lo que hago, porque todo lo que hago forma parte de mí para bien o para mal, y eso siempre es bueno. Hay mucha gente que no o p i n a igual y que borraría muchas cosas de su vida, como por ejemplo el caso de Gabriel que nos escribía a través de nuestra página en 20.20.com/zona barra 69. Gabriel decía: Yo borraría de mi vida todas las veces que no he disfrutado al máximo y、eh, todas las veces que he pasado de escuchar buena música. Muy bien. Jairo López dice borrar, borrar. La verdad es que、eh, a nadie. Momentos、eh, sí borraría alguno que otro. Siempre hay alguno que no te gustaría recordar. Bueno, eso sí, la verdad es que sí. Hay veces que, que incluso te entra así como、eh, no sé qué, solo de recordar. ya Hay momentos que sí, sí, sí. Laura dice borraría a mis ex novios. ¿Cuánta gente borraría esas relaciones que al final pintaba muy bien pero al final han acabado muy mal、eh, cuánta gente borraría esas cosas madre mía tony dice borraría、eh, todos los malos recuerdos y las malas decisiones como no claro álvaro f e r r a t o dice pues fíjate、eh, yo borraría la crisis y a raúl fernández que está loco No, hombre, no, ¿cómo me vais a borrar? No me borréis, hombre, por favor. Guardad siempre los podcasts,、eh, que se guardan con cariño. Fíjate, llevamos 10 programas y yo los tengo todos por aquí borrados. Cualquiera me pondrá a escuchar los programas anteriores y diré: ¡No, por Dios! ¡Borrado, b o r r a d o Que ya no soy de borrar nada、eh, porque tengo, tengo programas de cuando yo era muy joven que hacía radio ya <risa> cuando era un chavalito. Y, y, y la verdad es que me d a mucha vergüenza, pero como, como les tengo mucho cariño, aunque jamás en la vida los escucharé, nunca los borro porque me da mucha pena. <risa> a b e l u copresa, s dice yo, borraría a la Belén y Esteban y a todos los de salva. <risa> bueno, y algunas, <risa> algunas de esas también. Te Le cae muy mal, las de sálvame. ¿Sálvame? ¿Qué, es, ¿Qué es eso de sálvame? Yo es que la tele no la veo. Yo es que eso, eso. No, yo, yo eso no lo sigo, ¿eh? la verdad es que no. Es cierto, es cierto.、Eh, yo, yo no veo la tele. Pero incluso en mi casa, aunque apenas veo la tele, yo tengo algunos programas, no voy a decir nombres, pero tengo algunos programas del TDT borrados, eh, sí. Tengo algunos que por no hacer zapping, porque como nunca voy a parar en ellos, pues cojo los borro directamente. <risa> Bueno, nos vamos a quedar con un tema porque estoy aquí r a j a n d o como si estuviera en mi casa. ¡Ay, qué leche! Estamos celebrando 100 programas. Estamos de fiesta, hombre. Mándanos tu felicitación, hombre. Por supuesto, a nuestras redes sociales 20.com barra zona 69 o facebook.com barra zona 69 radio.、Sol. También me puedes agregar a mi Facebook personal, facebook.com barra Rale Fedez o a mi Twitter. Me puedes seguir en Twitter y me puedes comentar escribiendo arroba Rale Fedez.、Eh. Ven, ven a la zona y tráete a tus amigos. Ven a, Ven a la zona y traete a tus amigos. Todos los domingos nos mezclamos con Global House. Nos mezclamos con Global House para traerte el mejor rollo. Sintonízanos en globalhouse.es entre las 4 y media y las 6. ¿Quieres pinchar en la zona? No esperes y demuestra lo que sabes hacer. マイクストレッチ。